Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios 1301 de la tarde. En este, en este lunes 13 del 13 estamos acá en Buenos Aires transmitiendo por Radio LED en este programa en el que vamos a hablar de negocios, de economía, mucho de política, de empresas, responsabilidad social, tecnología. Todo esto es Solo Negocios. Hacemos un repaso rápido antes de arrancar con entrevistas y con los temas que, que nos ocupan y que nos van a ocupar en esta, en esta semana. Bueno conmoción por el tema de lo que pasó ayer en, en Olavarría, ayer no, el sábado en, en Olavarría, eh, acaban de confirmar eh, que Juan Francisco Bulacio, 36 años, eh, oriundo de Garín, es la, la otra víctima eh, fatal que restaba identificar, trágicamente tiene el mismo apellido que Walter Bulacio, obviamente todos hacemos, eh, recordamos esa situación, el menor que había... Que había sido asesinado por la policía en el 91, ¿se acuerdan? En un recital de los Redonditos Ricota. Bueno, la verdad que las imágenes eh, de lo que pasó en, en ahí en el, en el predio de la, la Colmena en Odebarría, en el recital del Indio Solari, son tremendas. Aquellos que, que hemos ido a recitales de, del Indio Solari sabemos que que la gente es mucha, que la gente es cada vez más, la salud del indio no, no, no es la mejor, con lo cual muchas, muchas personas pensaron que por ahí es el último recital del indio, que ustedes saben, eh, anunció eh, hace, algunos, hace algunos meses que tiene, que, tiene, que tiene Parkinson. Bueno, todo esto mezclado con, obviamente, irresponsabilidad de un montón de gente, empezando, habrá que ver si el indio tiene responsabilidad de esto, las empresas organizadoras, las autoridades, el intendente, la policía, bueno, todos, la verdad, todos, eh, hay que ver y deslindar responsabilidades. Hoy por hoy, para mí, son todos responsables hasta que se empecen a deslindar eh, las culpas. La verdad, dos personas muertas en un escenario donde había más de 300.000 personas, donde la verdad que los muertos podían haber sido todos más, muchos más, pero lo que, lo, lo que pasó es una irresponsabilidad absoluta, una locura. Y eh, habrá que ver quién es responsable de este, de este recital fatal. Como dijimos, Juan Francisco Bulacio. 36 años, es la víctima que se confirma hace un ratito que se suma Javier León de 42 años ahora empiezan todas las especulaciones bueno, eh, eh, desde Olavarría, algunas fuentes dicen que no murieron por aplastamiento pero no hay certezas totales todavía no, la verdad que son todos trascendidos eh, hay, hay mucho en las redes sociales de que hay más víctimas de las que la, oficialmente están confirmadas, eh, vamos a guiarnos obviamente por la, parte, por la parte oficial el indio declaró y se desligó de la organización, ya el indio dijo esto no tiene nada que ver conmigo, el intendente de Olavarría Ezequiel Gali dijo que se vendieron 325 mil entradas él mismo había dicho en los, en los contratos que el, que el predio estaba el predio estaba habilitado para 170 mil eh, para 170 personas con lo cual te imaginás de 170 mil a 325 mil hay un número tremendo que es lo que terminó en este en este cóctel el, eh, Explosivo. Así que bueno, Gali también, eh, eh, también declaró y responsabilizó a la productora eh, y dijo que no teme ser destituido. Bueno, esto todo tiene que ver con lo que, eh, con lo que pasó en la, en la noche del sábado y la madrugada del domingo en, eh, en Olavarría. Así que bueno, ahora vamos a, en el largo de este programa seguramente hagamos alguna, alguna otra mención. Todavía hay mucha gente buscando familiares, vamos a pasar después el Facebook, los números de teléfono donde podés seguir eh, eh, buscando y donde hay gente que está diciendo tal familiar no aparece tal persona está desaparecida bueno mucha gente que todavía está incomunicada mucha gente todavía no la barría sin celular las redes estuvieron colapsadas así que paciencia por el momento damos vuelta a la página los docentes comenzaron eh, siguen eh, siguen con, con, con un paro hoy tampoco hubo, hubo clases en la en la provincia de Buenos Aires Y los docentes bonaerenses amenazan con un conflicto Muy profundo si no aparece la plata Cito, muy profundo si no aparece La plata, estos dijeron los representantes Gremiales de los docentes de la provincia De Buenos Aires, todo esto en medio de una nueva jornada De paro, como decíamos Desde eh, Suteba desde Dicen que no saben todavía si la va a seguir Mañana o no, a todo esto los colegios secundarios se sumaron a este paro de 24 horas de hoy En la provincia de Buenos Aires Y eh, así ya son 4 millones los estudiantes afectados Recordamos, la medida de fuerza será en el marco de la demanda de un aumento salarial de 35%, tras una oferta inicial de 19% más una compensación de 500 pesos por única vez, que es la última oferta que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, ¿Qué más pasó en las últimas horas? En las, eh, vos habrás escuchado ayer en el programa de Luis Majul en la cornisa por, por América eh, se volvieron a escuchar otros audios de Parrilli y Cristina, ya parece un stand-up, viste, Cristina y Parrilli, los audios de Cristina y Parrilli, te acordás el pelotudo Gate y todo eso que pasó hace, hace algunas semanas, bueno, ahora es bastante, bastante más, más complicado porque del audio muchos interpretan esta nueva filtración que Cristina le ordena a Parrilli salir a apretar jueces en ese momento Parrilli era el titular de la de la AFI, de la ex AFI, la ex CIDE. Eh, así que bueno, así que está, eh, está, está toda esta, esta cuestión. Parrilli sigue siendo, dice que un, son víctimas de una campaña mediática de desprestigio. Y dice que se sigue cometiendo el delito eh, que es la filtración de las comunicaciones. Vos sabés que eh, hace mucho hincapié Parrilli en eso. ¿Quién filtra estas, estas comunicaciones? Eh, obviamente que apuntan a sectores del... Del poder, eh, del poder Judicial. Esto lo dijo hoy en una, en una entrevista que le hicieron en Radio Rivadavia David denuncia campaña mediática de desprestigio y, bueno, muchachos, nos están filtrando estos vídeos que estos audios que son parte de una causa y no tendrían que ser y no tendrían que ser, no tendrían que tomar estado y trascendencia pública. ¿Lo cierto? Bueno, él dice, no salimos a apretar a ningún juez, aunque en el audio, bueno, podría, alguno podría interpretar que lo que le dice Cristina Parrilli es justamente eso.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 I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith. And I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. 13, 10, 26, 5 la temperatura en este momento, que va a llegar a 28, más o menos a las 4 de la tarde. Día lindo, sin nubes, acá en el barrio de Palermo, por lo menos. Vamos a hablar de un tema que está candente en los medios, que tiene que ver con las modificaciones que se están haciendo en el, en el negocio eh, aerocomercial en la Argentina, el plan que anunció Macri eh, la, el, hace, hace pocos días, con toda la controversia que hay por el tema de, de, de, de las rutas de Avianca y todo el tema que tiene que ver con Macri, pero bueno, el mercado aerocomercial está en expansión, hay nuevas empresas, estamos en comunicación con Gustavo Cebreiro, que es el director general de Flyest, que es una de las, de las nuevas compañías que, que se suman, que se quieren sumar al mercado, que la semana pasada hicieron una presentación de su primer, de su primer eh, eh, avión. Así que, eh, está, eh, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito qué es Flyest. Flyest es una empresa que surge eh, de los permisos que tenía la anterior Sol Líneas Aéreas, sí. eh, con un inversor eh, eh, español, que es de un grupo de inversores que se llama ILAI, que está, con, eh, está o sea, trayendo aeronaves dentro de su plan de inversiones en Argentina. Bien. Bien, bueno, antes de preguntarte, vos también fuiste directivo de, de, de Sol. Vamos, sabemos que Sol después del accidente tuvo algunos problemas, después con, con el tema de la fusión de, de, de, con, con Aerolíneas, y que Aerolíneas iba a hacer cargo del negocio, que después no pasó, que sí pasó. ¿Cómo, cómo, cómo terminó esa situación de Sol? Te lo pregunto cortito. Bueno, Sol y Ensegaría cesó sus operaciones el 14 de enero del 2016. Sí. Inició un periodo de reestructuración, eh, los, eh, los inversores anteriores que era eh, con la cancelación del contrato de líneas argentinas eh, se retiraron con lo cual se quedó muy debilitada y sobreestructurada eh, uh -huh. ahí a partir de ese momento en marzo eh, como no había viabilidad de negocio se despidió de todo el personal se indemnizó y a partir de ese momento se empezaron a buscar nuevos inversores de ahí que sale ilai como una posible inversión que se man que hoy está en realidad materializar en la traída de este avión. Bien, y, usted, y, y la idea de Flyest es, es mantener eh, las, la, alguna, de las rutas, la, alguna de las rutas de sol, era lo que yo veo acá en, en, un, en un comunicado que, que ustedes hacen, es, están hablando de aviación regional, ¿me contás un poco cómo es este concepto? En realidad, a diferencia de todos los otros proyectos que están hoy a, a saliendo al público, sí. nuestro, nuestro proyecto es de regional, de aeronaves de regionales, de de mediano porte, uh -huh. que son de 50 plazas. El resto de los proyectos siempre hablan de aeronaves de mucho mayor porte, de eh, cantidad de asientos. Sí. O sea que lo nuestro es eh, un proyecto de complementación, ¿sí? de esos proyectos, y eh, rutas o destinos donde un avión grande no tiene eh, eh, la demanda de tráfico, o sea que es una demanda menor, o sea que sería justamente para un avión regional, ¿sí?, eh, con el objetivo siempre de eh, aportar tráfico a esas rutas troncales o directamente ir a esas rutas donde la densidad de demanda es menor. Por ejemplo, contame un tramo que, que están pensando. Rosario es una, es una dentro de nuestras eh, rutas asignadas, tenemos Rosario Santa Fe, Mar del Plata, Montevideo, ¿sí? eh, Rosario Córdoba, y después bueno hay un montón de rutas que, que son de... Santa Rosa, General Roca, son rutas donde la densidad de tráfico es menor. A un, para no, o sea, sería, un avión grande sería, eh, no, no cubriría con, con la oferta que podría ofrecer un avión grande. Y Rosario, por ejemplo, sería complementario. Rosario es, un, es una ruta de tráfico corporativo que requiere mucha frecuencia para el tráfico de negocios y tiene sus picos de demanda que son los de la mañana temprano y los de la tarde, pero después hay horarios valle donde la demanda es menor y que a su vez aporta tráfico a esas rutas troncales ¿no? claro. o sea eh, un hombre de negocio, viene al negocio a la mañana temprano y quiere volverse a su ciudad y, y hoy tiene que esperar a, al último vuelo en vez con vuelos de, eh, de una oferta de menor cantidad de asientos eh, complementaría esa demanda de los horarios pico Bien, ¿cómo, cómo es el, el plan de, de expansión De Flys. Ustedes tienen una, una, ya presentaron Un avión, ¿cuándo van a empezar a volar? ¿Con qué rutas? ¿Y si van a incorporar Más aeronaves? ¿Cómo van a hacer. Bueno, justamente eso, nosotros empezamos Con una aeronave que pensamos eh, Ponerla en servicio para vuelos Regulares a Montevideo A partir de los primeros días de abril eh, okay. Y después, bueno, ir incorporando otra, o sea, el mismo tipo de aeronave para el resto de las rutas, Santa Fe, Mar del Plata, o sea, eso requiere de una incorporación de personal, capacitación, simuladores, que realmente requiere su tiempo y, y, y bueno, a medida que se vayan cumpliendo los tiempos, antes de fin de año pensamos traer más aeronaves. ¿Y, ¿Y con cuántas, por ejemplo, ya que hablamos de fin de año, con cuántas rutas y con cuántos aviones te imaginas a fin de este año? El proyecto de estos inversores es de tener cuatro aeronaves en un año y medio, ¿sí? el próximo año y medio, y dejar una aeronave adicional, una quinta de, de backup. ¿sí? Eh, con lo cual la incorporación de los destinos de vuelos regulares debería concretarse antes, de, antes del principio del año que viene. Bien, y en cuanto a la oferta de precios, ¿ustedes entras en la categoría low cost, que tanto se habla ahora? ¿no? ¿Cómo sería la oferta de precios de flyers? Nosotros no lo consideramos low cost. Primero porque el tipo de aeronave eh, no estaría, no no no no entraría dentro de una categoría, de categorización de low cost, o sea, uh -huh. eh, y, y segundo que a nuestro criterio no nos podemos llamar low cost porque hay criterios de low cost que no que no que no que no podemos cumplir como utilizar aeropuertos de alternativa donde la Argentina no hay o usar un excesivo eh, cantidad de horas voladas cuando los aeropuertos del interior no tienen, eh, no tienen los instrumentos adecuados para eh, operar de noche. Hay muchas condiciones en las cuales, por las cuales nosotros no nos consideramos locos. Bien, bien. Bueno, eh, eso, eso en cuanto al plan de ustedes. ¿qué, ¿Qué pensás del anuncio de Macri del otro día? De la, de, la, de la apertura que se hace, de la, bueno, se hablaron de cifras, tanto Macri como, como el ministro Dietrich y demás, hablaron, hicieron comparaciones con otros países de América Latina en relación a que yo, en Argentina se vuela muy poco, digamos, ¿cómo es este plan de expansión a nivel nacional? Yo, yo, yo coincido, comparativamente, la Argentina está muy atrás del crecimiento de cantidad de pasajeros transportados eh, en lo que es... En la parte o sea, Es un país que no ha crecido en forma proporcionada a los países vecinos. O sea, uh -huh. Brasil, Chile, hasta el propio Paraguay y Bolivia, con una cantidad menor de habitantes, tienen una mayor cantidad de pasajeros transportados eh, a nivel avión. Uh -huh. Con lo cual, en esa parte coincido. Coincido en que la Argentina tiene un gran potencial de desarrollo y que, eh, o sea, en, en realidad la. la La demanda no está de acuerdo a la oferta y una mayor participación de otras compañías aéreas ayudaría a ese crecimiento. Bien, En eso estoy de acuerdo. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la, por la comunicación. Te mando un saludo. Igualmente y muchas gracias por llamarme. llamado. Hasta luego hablábamos con Gustavo Severeiro, que es el director general de Flyest, una de las nuevas empresas que se suman al mercado aerocomercial. Eh, todo esto eh, en, en un contexto de controversia. Vos sabés lo que pasó con Avianca con Flybondi, dos empresas que por ahora no se les otorgaron, eh, No se les otorgaron ruta, habíamos hablado, ¿te acordás? con, con uno de los, de los encargados y los directivos de Flybondi en alguno de los últimos programas de Solo Negocios del año pasado. Estaban muy expectantes, pero bueno, la verdad es que no compraron aviones, era bastante, era bastante eh, eh, obvio que no les den rutas todavía. El gobierno se las iba a dar, la verdad, si, no sé qué hubiese pasado si no estallaba el tema de el tema de Avianca. Sigue todavía pendiente la cuestión esta de Avianca y de Low Cost. Mientras tanto, hay otras, eh, otras empresas como Flyest, Andes y demás que empiezan a volar, algunas con la modalidad Low Cost, otras no, incorporando rutas. Eh, la verdad que el, que el avión que compró Flyest es un, eh, es un avión chico, digamos como decía recién Cebreiro, de, más de, de menos de, de hasta 50 eh, eh, butacas, posibilidad de, de, de pasajeros. Así que la idea es conectar eh, Buenos Aires... Santa Rosa, Buenos Aires, Rosario Buenos Aires, puntos por ahí que no están que no están tan eh, eh, no hay tanta oferta de las aerolíneas tradicionales, bueno vamos a ver cómo sigue esta cuestión de las nuevas empresas aéreas sumándose al negocio aerocomercial en la Argentina escuchamos una tanda cortita y volvemos con más Solo Negocios ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y a cero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 be your only Personal. Solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Ahí, mientras tanto, veo en la pantalla de TN que dice el Solari Solar y se fue en avión privado, como había llegado a la barría. Se está yendo en este momento, después de, después de, de, de declarar. Eh, habló ayer con... Le fueron a tomar declaración ahí en el lugar donde estaba alojándose y... Hicieron la, eh, le, le, le hicieron las, las preguntas, él se desligó de la, de la organización como trascendió y ahora se está yendo de Olavarría. TN muestra de una pantalla partida, de un lado el indio yéndose en el avión privado, del otro lado la gente yéndose en el camión volcador que dispuso la, la municipalidad de Olavarría en el día de ayer para trasladar a algunas personas de Olavarría a la ruta o de Olavarría Azul para descomprimir un poco, pero de manera un poco... Rara, salvaje iba a decir, pero un poco rara, la ver a la gente colgada de los, de los camiones después de todo lo que había pasado, no, me parece que no fue la, la, mejor, la mejor decisión. Bueno, vamos a hacer otra entrevista, estamos en comunicación con Juan José Méndez, que es el secretario de transporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, gracias por atendernos. Eh, Juanjo, queríamos charlar con vos de algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que están pasando en la ciudad. Eh, eh, eh, si querés arrancamos por lo, que, por lo que ocurrió la semana pasada sé que, que en el medio de, de, la, de la controversia por algunos, por algunos cambios que tienen que ver con con eh, delitos cometidos por personas en moto, y, y porque, para no decir motochorros, porque alguna gente que anda en moto se, se, se enoja eh, bueno, en, en este contexto hay algunos proyectos de ley que tienen que ver con temas de seguridad y los chalecos y demás, pero bueno, en el área que, que, que vos tenés a cargo, en el área de, de, de, de transporte de la ciudad en principio lo que, lo que empezaron a hacer es a levantar con unas grúas que estuvimos viendo cómo funcionan eh, motos en, en infracción y llevándoselas no parecido a lo que pasa con los autos Así es, nosotros esto lo empezamos hace aproximadamente casi nueve meses ya. Ah, mira vos, al, prin okay. al principio, no la grúa, lo que hacíamos hace nueve meses fue primero empezar a ponerles cartelitos en las motos indicándoles que están mal estacionadas y cómo estacionar la moto correctamente en el microcentro porque tenemos lugares gratuitos, hay aproximadamente 1.200 espacios para motos ubicados en las avenidas corrientes, 9 eh, no, de junio también, eh, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, algunos por las calles del interior también, que están señalizados y, e indicados como estacionamiento de motos. Okay. El mapa con esas ubicaciones, y también les explicábamos que, si no encontraban lugar ahí, los garajes comerciales debían recibir las motos al 30% del valor del auto. Uh -huh. Eso empezó hace casi nueve meses. Después, hace cinco meses, empezamos a multar las motos que seguían estacionando mal. Hay gente, tenemos vecinos que van a las 9 de la mañana al centro a trabajar, la dejan en la puerta de su oficina en plena vereda y la sacan a las 6 de la tarde. Claro. Entonces fuimos con la multa y ahora lo que llegó desde la semana pasada es la grúa. Para aquel que no todavía insiste con la vereda, eh, que son muy pocos. acá, De verdad ahora estos días lo estuve viendo, estuve recorriendo y se ve mucho menos motos en las veredas del centro, lo cual era un poco el objetivo, ¿no? Bueno, limpiar un poco la, las veredas y hacerlo, hacer por lo menos para, en este caso, para el peatón, bastante más, eh, bastante más fácil de, de transitar. Y además, también tener en cuenta algunas cuestiones, si, si, si es evidente que están haciendo cuestiones con multas de motos, si se están llevando motos, bueno, también un poco me, me parece que aportar un poco a cuestiones de seguridad, de alguna manera. Y por supuesto que todo ordenamiento también suma a la cuestión de la seguridad. Y, y la idea de que. O sea, el microcentro lo hicimos y, y trabajamos mucho junto a los vecinos para que sea un área de convivencia, un área donde nos guste estar y tenerlo lleno de motos en la vereda o no cumplir con ninguna norma realmente no suma. Igual no es, la mayoría de la gente cumple, ¿eh? la mayoría de la gente usa esos espacios o estación en garajes, pero siempre tenés ese pequeño porcentaje que es el que arruina la foto sí. y sobre el cual primero trabajamos con concientización y finalmente llega a la grúa y, y bueno, no es el mejor escenario del mundo, pero si haces todo bien, no tenés ningún problema, no tenés, no tenés por qué preocuparte. Bueno, contame, ya hace varios años que desde la gestión de, de, de Macri en la ciudad y ahora con Rodríguez Larreta... Eh, y, y la, la gestión que está llevando vos adelante, eh, están, están haciendo, eh, le están poniendo mucho foco al tema del ordenamiento del tránsito, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, pero sabemos que están enfocados a eso. Ahora, lo que se viene, una de las cuestiones básicas de, la, de estas gestiones que, que mencionaba, es el tema del, de, del metrobús. La verdad que la gente que viaja en metrobús está, está muy contenta, más allá que algunos barrios, obviamente, mientras está la obra... Hay algunas cuestiones que, que entorpecen bastante el tránsito, pero bueno, son, es, es obvio mientras se finaliza la obra. Ahora están enfocados hacia lo que es el, eh, el metrobús en El Bajo, ¿no? En Alem y Paseo Colón. Sí, hoy estamos en plena obra de Alem y Paseo Colón. Eh, la verdad que viene avanzando muy bien. La expectativa es terminarla durante el mes de mayo, así que antes de fines de mayo, los casi 300.000 vecinos que circulan por ese corredor van a empezar a ahorrar hasta 45% del tiempo de viaje. Esto es eh, 15 minutos a la ida y 15 minutos a la vuelta. Por día van a recuperar, la mayoría de los vecinos, media hora cuando van por el bajo de la ciudad de Buenos Aires. Y muy entusiasmados, la verdad, es una obra enorme, 29 líneas de colectivos. Claro, es una etc. zona muy densa, es una zona muy complicada que une, tenés, la, la, bueno, de retiro para retiro, el centro, claro. tal cual la Facultad de Ingeniería, o sea, tiene a todo a lo largo un montón de hitos, o sea, tenés estudiantes, gente que viene a trabajar, gente que se está distribuyendo cuando baja del tren por distintos puntos de la ciudad, o sea, todo lo que te puedas imaginar pasa por ahí, es como otra 9 de Julio, de hecho tiene más, más pasajeros que el Metrobús de la 9 de Julio, este va a ser el Metrobús de más pasajeros que, hemos, que, que vamos a haber construido hasta el momento, y que va armando esta red que planteábamos al principio, ¿no?, O sea, cada vez se van incorporando más corredores con Metrobús que se empiezan a interconectar, que se empiezan a vincular con el subte, con el tren y, y va conformando esta red. Bueno, y tenés, eh, la, la idea es que llegue desde Retiro hasta dónde? En la primera etapa llega desde Retiro hasta Paseo Colón e Independencia. Okay. Y ya estamos trabajando sobre una segunda etapa 2 en la planificación y con los vecinos para que llegue hasta La Boca. Bien, bien. Bueno, eh, estamos hablando con Juan José Méndez, que es el Secretario de Transporte de, de la Ciudad de Buenos Aires. Vos recién mencionaste el subte eh, a, la, a la pasada. Yo sé que hay otros organismos de la ciudad que tienen control más directamente con, con el subte y con la concesionaria del subte. Pero bueno, te consulto porque la semana, la semana pasada hubo un tema, un anuncio con el tema de, los, de que le no le reconocieron la personalidad jurídica a los, eh, a los eh, a los metro delegados y bueno, hay reuniones y ahora, la verdad que no estuve viendo últimamente, pero me parece que están con alguna amenaza de, de medida de fuerza ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? Creo que lo importante acá es dejar actuar a la justicia y eh, la verdad que las responsabilidades gremiales, eh, la, la ley es muy clara, todo lo que hay que cumplir todo lo que hay que tener para obtener esa personería y, y si interviene la justicia y entiende que no corresponde, creo que, digo, También es parte de lo que nos falta en este momento, ¿no? que todos entendamos que hay instituciones y, y marcos a los cuales tenemos que, para llevar adelante ciertas discusiones, atenernos. Por supuesto, desde el equipo de la ciudad siempre estamos abierto al, abiertos al diálogo y, y además estamos empujando para adelante para tener el subte que los vecinos se merecen. Es cosas que han pasado en el último año, ya tenemos la línea D, la B y la C, A un tren cada tres minutos en la hora pico, la A está acercándose, la A completamente con aire acondicionado, el resto de las líneas en casi todo el sistema ya estamos en el 60% del surte con aire acondicionado. Me parece que si todos buscamos lo mismo eh, no deberíamos eh, tener problemas, pero por supuesto siempre hay intereses y demás, y bueno, para eso el diálogo y... Tratar de empezar a, a que entre todos respetemos las instituciones, que yo creo que es lo que más nos falta. Bien, bueno, eh, Juanjo, yo sé que estás, con, estás apurado de tiempo. Te paso por dos temas finales. Uno es el Paseo del Bajo. Se anunció, cómo, cómo eh, contamos un poco de ese proyecto. Bueno, el Paseo del Bajo va a conectar la autopista 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata con la autopista Ilia. Y en el medio va a generar conectividad directa tanto para la terminal del puerto de Dock Sur, Exolgan, como las terminales del puerto de Buenos Aires y la terminal de ómnibus de retiro. Es una vía rápida para camiones y para vehículos de larga, los colectivos de larga distancia sí. que por primera vez van a tener su conectividad transversal en la ciudad. Viste que moverte transversalmente en la ciudad, ya todo está diseñado radial. Las autopistas todas venían para el centro, pero no se conectaban entre sí. Claro, bueno, falta este... o un anillo o algo más radial o por lo menos algo que cruce. Claro, vos vas teniendo ciertos anillos, tenés por un lado la General Paz, ahora el Gobierno Nacional está muy involucrado terminando la autopista Presidente Perón, que va también cerrar como ese anillo eh, más afuera, uniendo la plata con la zona oeste, sí. bueno... No, esto es lo mismo pero en el centro y va a ser para camiones y para colectivos. Eh, como bien dijiste, la obra ya está lanzada, ya se firmaron los contratos, ya empezaron las primeras obras de limpieza del terreno, por ejemplo, eh, levantar las viejas vías de, de, del tranvía y viejas vías que hay en la zona de Puerto Madero. Hoy se están haciendo todos esos trabajos y en los próximos meses cada vez se va a ver más movimiento Y bueno, ahí de vuelta un poco se va a complicar para el tránsito pero vamos a estar trabajando, informando mucho para que la gente anticipe cuando va para la zona y no, no tenga que sorprenderse con algún corte o con algún desvío. ¿Cuándo está proyectada la finalización de este paseo del Bajo? Estamos trabajando para abril del 2019. Uh -huh. o sea, el okay. objetivo es que en abril del 2019 esta obra esté eh, generando este, esta conectividad que, que va a ser vital. Va a transformar eh, la movilidad en la región metropolitana hoy no está bueno que un camión pase a, a 20 metros de la 50 metros de la plaza de mayo eh, es el casco histórico bueno es generar infraestructura para que por un lado la logística en la ciudad funcione bien y por otro lado lo que es el centro urbano de, de, del casco histórico del centro de buenos aires eh, tenga una calidad de espacio público y ambiental como los vecinos se merecen. Bueno, eh, Juan José, te hago la última. Eh, Uber. Tema Uber. ¿Viste? La verdad que escuchamos mucho el año pasado eh, con el tema de, de, de esta, no te va a gustar la palabra, pero guerra entre el gobierno de la ciudad y, y Uber... Cada tanto vemos que el sistema sigue funcionando, cada tanto la justicia hace algún allanamiento y sale en los medios que hay alguna cuestión que tiene que ver con, con, con, con involucrar de manera judicial a la, a la compañía o a los directivos de la compañía. Desde de la Secretaría de, de, de Transporte, que obviamente están, tienen la parte, la parte política de esta cuestión y yo sé que denunciaron en su momento a la compañía, ¿cómo, cómo, cómo evalúas vos la, la situación de, de, de Uber en Argentina, en Buenos Aires? A mí lo que siempre digo es, me sorprende la, la incapacidad de sentarse a discutir y, y aceptar las normas o querer, como te decía antes, ¿no? nos falta respeto institucional en el país y es lo que estamos construyendo, es parte del cambio que estamos promoviendo y alguien que viene y se muestra como innovador, novedoso, que está en 120 ciudades, como dicen ellos y demás, me sorprende que no quieran cumplir con ninguna norma y que no quieran entrar al sistema para después desde adentro promover los cambios necesarios y digo, lo que hace cualquier actor que quiere funcionar eh, en, en cualquier economía, digo un, la, un competidor de ellos, Cabify vino a Buenos Aires, cumplió con las normas los, entró, tardó tres meses en instalarse y está brindando el servicio y lo hace legalmente uh -huh. digo, no es imposible innovar o traer algo novedoso con las normas vigentes. Después puedo entender que quieran modificar cosas y está perfecto, hay que dar las discusiones y, y ahí podemos ponernos de acuerdo o no, pero siempre el primer paso es cumplir las normas. Y lo segundo es que hoy la poca actividad que tienen sigue al margen de la ley y sin pagar impuestos. Es, tenemos a alguien que está trabajando en la ciudad y no paga un solo impuestos, no se hace cargo de nada. Digo, eso también me parece bastante irresponsable. Y, y lo último es que también es para discutir. Y cada vez más a nivel mundial eh, se está confirmando. Hace muy poco el, el diario New York Times publicó un artículo sobre eso. Eh, está demostrado que genera congestión, que agrega más autos. La propuesta de valor de ellos es 40.000 autos más eh, dando vueltas para brindar este servicio. Uh -huh. Y la verdad que no sé si la ciudad de Buenos Aires necesita 40.000 autos más. Eh, con que solo 3.000 o 5.000 estén en hora pico en el microcentro, ya lo colapsan. Entonces, digo, esa es la propuesta de valor de ellos también. Con lo cual, primero está la cuestión de las normas y después hay que discutir eh, el modelo del servicio de transporte público que queremos en la Ciudad de Buenos Aires, que parecería no estar alineado con nuestra visión, que está principalmente enfocada porque el transporte público sea la mejor opción para todos los vecinos. Eso es cuando invertimos en Metrobús, en el subte, en las bicis públicas o en junto con el Gobierno Nacional que está impulsando el ferrocarril, Realmente lo que queremos es que esta sea una de esas ciudades donde los vecinos se sienten orgullosos de su transporte público, como pasa en, en la mayoría de las grandes ciudades como Buenos Aires. Estamos construyendo eso y todo aquel que venga a sumar para eso es bienvenido y, y puede ser parte de todos los debates, de las discusiones, pero siempre cumpliendo con las leyes. Bien. Bueno, Juanjo, te agradezco mucho por la, por la comunicación. Por favor, muchas te, gracias a usted. Te mando un saludo. Hablamos con Juan José Méndez, secretario de Transporte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires las motos, metrobús, el paseo del bajo, Uber hicimos un repaso de gestión en cuanto a transporte en lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acá estaba viendo que tengo una eh, eh, una, eh, una una encuesta que no, no, un trabajo en realidad, una investigación que no se la mencioné a, a Méndez porque eh, no tiene que, ver con, tiene que ver con cómo viaja la gente en la ciudad de Buenos Aires pero no tiene que ver con, directamente con el con lo que están haciendo el gobierno. De hecho, obviamente, no va a decir que todo lo que están haciendo tiene la idea es, es reducir esto. Es una nota que, que publicó la semana pasada el diario El Cronista, que es una investigación del grupo Gestión, y que dice que casi la mitad de los argentinos destinan 16 días por año solo para ir y volver de su trabajo. La cantidad de días es igual a 23.760 minutos. El 76% de los empleados utiliza el colectivo para trasladarse. Y la mayoría desembolsa entre 15 y 50 pesos diarios en medios de transporte público. Repito, la mitad de los argentinos destina 16 días por año. 16 días por año, casi lo que mucha gente tiene de vacaciones. Bueno, lo mismo que tienes de vacaciones lo gastas viajando en transporte para ir y volver de tu trabajo. Bueno, recuerden, arroba, solo negocios web, nuestra cuenta en internet y nuestra página... Donde dentro de un ratito nomás finalizado, a, finalizado este programa vamos a subir el audio para que lo puedas escuchar online, compartir en redes sociales llevártelo a donde quieras en forma digital, bueno entras a www.solonegociosweb.com.ar escuchamos un poquito de música y ya volvemos Productos, productos, tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. 13.43 en la Ciudad de Buenos Aires, 26.5 la temperatura en todos los medios y los portales y demás. Sí, el tema de las repercusiones de lo que pasó en la madrugada del domingo en Ola Barría, la, el, el, el trágico recital de, del Indio Solari las dos muertes confirmadas hasta el momento mucha gente todavía que está perdida eh, muchos familiares tratando de, de, de encontrar eh, a sus hijos, a sus hermanos a sus amigos por medio de las redes sociales, como contamos hace un, segun, hace un ratito, el Indio Solari se fue hace minutos de Ola Barría. Eh, bueno, nada, todo el debate Posterior, después de este trágico suceso que sintetizamos y resumimos al comienzo de este solo negocios. Bueno, eh, damos vuelta a la página. Mañana, martes 14, en la Facultad de Derecho, se va a realizar la décima conferencia anual Mujeres en la Profesión. Vos sabés que la semana pasada, obviamente, fue el Día eh, Internacional de la Mujer. Fue, eh, acá en Argentina se vivió con un paro de mujeres y una movilización que terminó, que terminó con algunos incidentes muy serios y algunas y algunas colegas periodistas que fueron eh, eh, golpeadas y que fueron detenidas por, por, la, por la policía de la ciudad en hechos confusos que todavía esperemos que se aclaren debidamente. Bueno, vamos a hablar de esta décima conferencia anual de mujeres en la profesión y para eso vamos a hablar con una de sus organizadoras, con Patricia López-Aufranc, que además de organizadora de este evento es integrante del estudio Marval O'Farrell y Mayral, un estudio, un importante estudio de abogados. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿me contás un poquito cómo es esto de Mujeres en la Profesión, que ya lleva 10 años o que va en su décima edición en este 2017? Esto fue una iniciativa del Cyrus Vance Center for International Justice, que es un organismo que depende del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York uh -huh. y que hace 10 años desarrolló mejores prácticas para la promoción de las carreras de las mujeres en las áreas de derecho, y bueno, hemos estado trabajando en toda Latinoamérica a lo largo de estos 10 años generando distintas iniciativas para despertar conciencia sobre el tema de género, los estereotipos, los prejuicios inconscientes y aquellas barreras que la sociedad o las organizaciones, consciente o inconscientemente, plantean al desarrollo de las carreras de las mujeres. Bueno, y, y es una profesión que obviamente que hay decenas de miles de abogadas y un, mon un montón, pero por ahí muchos, y, y, y tiene que ver con los prejuicios que quizás vos mencionabas, lo siguen, eh, lo, lo siguen eh, vinculando a un, eh, a un escenario, a un sector masculino, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy en día, al, porque se reciben en, en derecho y en muchas carreras igual o más mujeres que hombres, evidentemente eh, en, en muchos puestos eh, a nivel inicial ingresan igual cantidad de hombres y mujeres. Claro. Lo que estamos viendo, lo que seguimos viendo a pesar de que hace 20 años, no, hace ya casi 40 años cuando yo me recibí pensé que éramos tantas las que nos recibíamos que ya no se había superado toda diferencia después del movimiento de la liberación femenina de claro. los años 60, sí, sí. lo que vemos es que los puestos de conducción siguen siendo un bastión masculino. Entonces la pregunta es ¿Por qué en el siglo XXI? Y sigue pasando, porque además, bueno, en, en el ente mayor de justicia, que es la Corte Suprema, eh, eh, ahora hay una, hay, hay una de las mujeres como, como jueza, llegó a haber dos en su, en su momento hace, hace, hace, pocos, hace pocos años, eh, antes que falleciera la doctora, la doctora Argibay, así que de, de, hay juezas federales también. Eh, eh, ¿cómo, qué, ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, yo creo que pasa esto porque la sociedad, todos, hombres y mujeres, eh, tenemos incorporadas, yo ya casi no diría que en nuestra cultura, sino en, en nuestro ADN, estereotipos que son muy claros, yo no sé si vos leíste, a mí me dio eh, casi un brote, el discurso del Día de la Mujer del presidente Temer en Brasil. Y, sí, sí, le, no, lo, lo, no lo vi en directo, pero leí algunas, leí bueno, algunas, algunas de las repercusiones. La, lo útil que somos las mujeres en el hogar, dijo que también éramos muy útiles en la economía porque controlábamos los precios en los supermercados. Eh, sí Digamos, sí si así festejamos el Día de la Mujer, Adel Gaby eh, inició el toque de campana en la bolsa con la simpatía que lo caracteriza, diciendo estoy muy contento de ver 400 mujeres calladas escuchándome. Sí. No deja de ser un chiste, pero todo chiste, como vos sabés, tiene en el fondo fondo una fibrita de verdad. Sí, claro, claro. claro Entonces, sí. lo que pasa es que sigue habiendo muy arraigado en la sociedad ese estereotipo de que si vos le decís a alguien describime un líder, se va a decir alguien fuerte, dominante... Este, decidido, etcétera. Y una mujer, es dócil, es generosa, es buena, es simpática, es tierna. Digamos, hay un, hay un estereotipo que está muy, muy arraigado y también a esto se le suman los prejuicios inconscientes, que son estos atajos que hace el cerebro, estas asociaciones rápidas, que dice, bueno, eh, los hombres son mejores líderes o mejores managers, las mujeres cuando tienen hijos no se ocupan de la profesión, etcétera, etcétera. Y después hay todos estos prejuicios inconscientes con, como el prejuicio de la confirmación, donde vos eh, buscas la característica que coincide con tu prejuicio o buscas el, el de afinidad, donde la gente dice no, vamos a buscar a alguien que calce bien en nuestra cultura. Bien. Calzar en nuestra cultura generalmente es ser igual a los que estaban antes y no fomentar la diversidad que hoy en día... Este, Se sabe que produce mejores decisiones, este, que, que hasta, hasta está aprobado. y estudios de McKinsey que dice que las organizaciones que tienen mayor diversidad aumentan su bottom line, ¿no? Claro, bueno. Estamos hablando con Patricia López-Aufrán, que es organizadora de esta... Décima Conferencia Anual de, de Mujeres en la Profesión y que también es parte del estudio Marval Farrell y, Ma, y Mayral. De todas estas cuestiones van a hablar mañana y por lo que estoy viendo acá en, en, el, en el programa, obviamente que hay mujeres y también hay hombres y, va, y, y están organizadas por, por, por, por representantes de los principales estudios de abogados de, de, de, de, de la Argentina y también van a participar empresas. Sí, sí, sí, está abierto. Es un seminario que decidimos hacerlo inicialmente. Era un seminario que concentrábamos a los estudios pero decidimos realmente, para tener más impacto, democratizarlos. Nos acogió la Facultad de Derecho, el seminario es gratis y contamos con tener realmente una enorme concurrencia. Casi tenemos cierto miedo de que, de que sea más de lo que podamos manejar, pero tendremos un gusto enorme... De que, de que se vea el interés que hay por el tema. Bueno, entonces, ¿mañana a qué hora es en el aula magna de la, de la Facultad de Derecho? ¿A partir de qué hora? A partir de las doce y media y hasta las 7 de la tarde. Bueno, muchas gracias, Patricia. Te mando un saludo grande. Mucha suerte mañana con... Hay la... que inscribirse, hay que inscribirse para ir, ¿eh? A ver, por, ¿dónde? Bueno, eh, si, si vos me mandás un mail, yo te mando el link, pero en la mayoría de las redes sociales aparece en la en la página de la Facultad de Derecho aparece para anotarse. Bueno, hacemos, dentro de un ratito vamos a tuitear el link de la Facultad de Derecho donde se pueden anotar todos los que quieran participar. Ok, muchísimas te, gracias. Te mando un saludo grande, hablábamos con Patricia López-Aufranc, organizadora de la décima conferencia anual Mujeres en la Profesión, Abogados, Empresas, Bueno, viendo ahí cuestiones que tienen que ver con el tema de, de la mujer. Tenía un estudio para contarles la semana pasada, no llegué, se nos terminó el tiempo. Bueno, era, era previo al Día de la Mujer, se los cuento rápido ahora y tiene que ver con el mercado laboral para las mujeres. Solo el 17%, 17 de los puestos de director dentro de las compañías en Argentina son ocupadas por mujeres. O sea, el, el puesto, eh, el puesto eh, máximo. Pero las que acceden a este exclusivo 17%, la encuesta esta determina que ganan un 11%, eh, un 11 menos en, eh, en relación que sus colegas eh, hombres. Así que hay, hay diferencias en, en cuestiones que tienen que ver con, eh, con el sueldo. ¿no? Primero, muy difícil de acceder y una vez que estás, no hay igualdad en, eh, en, en lo que tiene que ver con, con, lo, con lo que cobran. Seguimos más abajo en, las escala, en, los, en los escalafones de las, de las, eh, de, de las empresas. Esta es una encuesta que hizo Mercer en, en noviembre del 2016 entre 430 empresas locales. Que operan en Argentina, decíamos, siguiendo para abajo en, la, en el escalafón. Mujeres que ocupan 24% de los de, de, las mujeres ocupan 24% de los cargos de gerente. El 29% de, eh, de gerente senior. Voy a repetir de vuelta. Me estoy, me estoy trabando un poquito. Belén. No la saluda Belén hoy. No te salude, ¿no? Ah, mira, vos me hace trompita. No. Es cierto, me olvidé. Arrancamos muy rápido. Vamos a empezar de vuelta. Decíamos. Las directoras son solamente el 11%. Después, gerente senior, una categoría inferior, 10%, eh, 24%. Puestos de gerente, 29% son mujeres. Y eh, el estudio este de Marsal dice que la, la mayor diferencia salarial se da en las posiciones de analista, o sea, una de las posiciones más, más razas, donde las mujeres ocupan casi la mitad de los cargos, 44%, pero ganan 15% menos en promedio que los hombres. Bueno...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 Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Bueno, último bloque en Solo Negocios. Vamos a ver algunas noticias que tienen que ver con, con, lo, con lo que está pasando en las empresas eh, y novedades. Bueno, en este caso, mira, tenemos una, una, una información que fue publicado hoy en el Ministerio, en el. que emitió, que firmó el Ministerio de Comunicaciones y que fue publicado en el boletín oficial. Así se dice. Los usuarios de celulares van a poder cambiar de prestador por internet y solo en 24 horas. Vos sabés que la, lo que se llama la portabilidad numérica, la posibilidad de que vos saltes de una compañía a la otra de teléfono, eh, en este caso de, de las tres eh, compañías que, que operan en el mercado argentino, Claro, Personal y Movistar, es algo que ya existe desde hace, desde hace bastante tiempo, pero bueno, ahora esta, esta resolución del Ministerio de Comunicaciones busca agilizar y simplificar este trámite de portabilidad eh, numérica Con estos cambios que se puede hacer online, repito, el usuario va a poder cambiar de compañía celular las veces que quieras. O sea, hoy sos Movistar, mañana sos personal y traspasado sos, sos claro. Si todo esto funciona como el Ministerio de Comunicaciones eh, espera que funcione. Bueno, eh, esta resolución obliga a las prestadoras, eh, que son las tres más Nextel, porque Nextel ahora empieza a cobrar fuerza desde que pertenece eh, al grupo Clarín y fue, y, fue autorizada, eh, a operar y fue autorizada a operar en 4G. Todavía no está operativa, pero fue autorizada a, a tener telefonía de, de cuarta generación. Bueno, esta, esta disposición los obliga a ser bastante más ágil y más visible en los sitios, en los sitios web el formulario de solicitud para acceder a esta portabilidad eh, numérica y además de ofrecerlo más visible y más ágil en los centros de atención a los usuarios, que si bien ya se puede tramitar ahí, que sea mucho más, mucho más, mucho más sencillo. Eh, y lo que sí establece el Ministerio de Comunicaciones es que este cambio tiene que ser... Eh, la, la, la, el cambio no puede durar más de un día hábil desde que se emite la, la solicitud. Así que de un día para el otro, siempre que sean días hábiles, vos vas a poder saltar de una, de una compañía. Lo único sí tenés que estar 30 días como mínimo en, en una de las compañías Así que esto que dije De un día en una Otro día en otra No va a ser posible Compañeros Era una broma Tenés que estar por lo menos 30 días Porque si no Obviamente eh, Es un sistema Que no es eficiente Si vas a estar saltando Todos los días De un lado De un lado para el otro Pero si no estás conforme Con tu operador Te podés pasar a otro Dejas pasar 30 días Te pasas al otro Y así Sucesivamente Bueno ¿Qué más? ¿Qué está pasando en estos días? Bueno eh, Hoy se va a definir eh, <coughs> Tengo todos. disculpas. El que, ¿Quién te va a transmitir el fútbol? En todo el bolón que hay con la AFA y con Chiquitapia y con Donofrio y con Tinelli. ¿Quién se va a quedar con la AFA? ¿Quién se va a quedar a cargo de la Superliga? ¿Qué se pelean? ¿Qué negocian? Bueno, aparentemente ahora hay algún aviso de acuerdo en esta parte más institucional. La lista de Chiquitapia eh, parece que hace las paces con, con los del otro palo que eran Donofrio y Tinelli. Van a ver ¿Quién se hace cargo de la AFA a partir del próximo 29 de marzo, que es cuando se va a definir este tema de las, de las autoridades? Todo queda, todo queda previsto, pero bueno, ¿cómo va a ser la continuación en, en cuanto a la parte institucional de la AFA? ¿Qué empresa ganó los derechos de licitación de los de, para, para televisar, para hacer la transmisión audiovisual del fútbol argentino? Son las dos cuestiones que se van a tratar hoy y se van a definir hoy en la sede de la calle Viamonte. Pero más allá de todo el, el, bolonqui, el bolonqui institucional y si, quién vota y quién no vota, quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente, que oh, por ahí ni te importa, lo que sí, por ahí como usuario y como televidente te interesa, es que hoy se va a conocer quién se va a quedar con los derechos audiovisuales. Esto es entre los proyectos que presentaron la norteamericana Fox Turner, la cadena estadounidense ESPN también y la española de MediaPro, que son los tres que presentaron propuestas eh, hace, hace algunos días para ver y que están interesados por esta por esta cuestión de quién de quienes van a estar eh, de van a estar a cargo de la televisión de la televisa, de la televisación. Esto es un, un proyecto eh, que, que, digamos, que es vital para la continuidad y para que se paguen las deudas eh, a los jugadores. Eh, que se defina esto y que se empiece a pagar por la televisación y por los derechos del fútbol los representantes de los clubes lo ven como algo fundamental vos sabés que el fútbol estuvo parado varias semanas si bien empezó este fin de semana los, eh, hay todavía deudas, deudas deudas pendientes y se pagó todo pero se quedaron muy justitos de, de dinero los clubes casi te diría que están al día y por eso están apurándose para definir y para que entre platita fresca para poder seguir operando bueno amigos Esto ha sido todo. Hemos tenido un programa donde hablamos con el secretario de Transporte del de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos de la gente de Flyest eh, con, eh, con, la, con la incorporación de, de nuevos jugadores en el mercado aerocomercial. Hablamos también con Patricia López-Aufranc sobre la conferencia de prensa Mujeres en Profesión que se va, eh, que se va a dar eh, a partir de mañana en la, en la Facultad de Derecho. Bueno, muy completito hoy. Sigue el tema de la repercusión. Obviamente los medios estamos... Ocupados y preocupados, muy preocupados por eh, lo que pasó en, en, en Olavarría. La verdad, que no estoy mirando, repasando antes de cerrar los, los portales, no hay mucho más de lo que ya te fuimos diciendo. El indio se fue a Olavarría, ahora están debatiendo sobre la responsabilidad o no. Es un tema que, del cual se tendrá que ocupar la justicia, porque murieron dos personas en este trágico recital del domingo, las primeras horas del domingo, así que esperemos que, que se resuelva y que se encuentren los culpables de esta, de esta trágica noche en Olavarría bueno, Belén, hasta la semana que viene, les mandamos un beso grande a nuestra operadora que nos pone al aire de manera magistral nos encuentran en nuestro Twitter arroba solonegociosweb y nuestra página www.solonegociosweb.com.ar la mejor semana para todos ustedes, chao